gloria al señor padre te damos gracias dios por esta noche dios amado que tú no has dado dios mío gracias por los hermanos que están conectados dios gracias por cada evangelista pastores misioneros dios cada iglesia dios mío cada persona que están conectada aquí gloria señor en este programa dios tu fortaleza damos gracias gloria señor a las personas que se conectan cada jueves a las 10 de la noche aquí en el programa dios tu fortaleza la emisora como llama de fuego a tu vida Aleluya, saludamos especialmente, gloria al Señor, a Canaima, a amada esposa, gloria al Señor. Saludamos a todos los hermanos, gloria al Señor que se conectan, gloria al Señor, saludamos ahí... A, a nuestros hermanos ahí que, que, que amamos un montón Gloria al Señor a Denny Mercy que están conectados en un solo cuerpo saludamos ahí la, la audiencia de un solo cuerpo también Gloria al Señor saludamos a todos los hermanos de manera especial Gloria al Señor también quiero mandarle un saludito especial también a mi iglesia esperando tu señal en la cual que pastorea Mariluz Burgo y Carlos Pescado mis pastores que amamos un montón Gloria al Señor alma mía adora a Dios y esos jóvenes de guerra ya esperando tu señal que siempre Gloria al Señor estamos ahí Gloria al Señor unidos trabajando, gloria del Señor, para Dios, aleluya así que amado hermano, este es tu amigo y hermano el evangelista Nelson Ortiz, para la gloria del Señor en el programa Dios tu fortaleza todos los días todos los jueves, perdón, gloria del Señor a las 10, de 10 a 11 trayendo una palabra poderosa, una palabra gloria del Señor, que da aliento gloria del al Señor, al que necesita así que amado, gloria del Señor hoy queremos hablar un tema poderoso un tema donde Dios me ha enviado colores, señor, me ha Dios me ha dicho, mira, ¿sabes qué? Vas a llevar la palabra, gloria Señor y vas a predicar bajo el tema, por mi palabra se sanan los enfermos, alábalo y en esta noche, gloria Señor, Dios te dice, por mi palabra se sanará toda enfermedad se sanará toda alma mía, adora a Dios y de verdad yo sé que hoy en esta noche Dios va a sanar, yo sé que en esta noche Dios va a romper cadenas, yo sé que en esta noche gloria Señor, Dios va a hacer cosas lindas en tu vida, mira, yo no sé qué problema tú estás teniendo en esta noche, pero Dios por su palabra, Dios va a sanar, por su palabra Dios va a levantar ¿sabes qué? a lo mejor el enemigo se ha levantado con tu vida, se ha levantado en el matrimonio, se ha levantado, gloria al Señor, alma mía, pero ¿sabes qué? al que, le, que el Señor se levante más, alma mía, adora a Dios, ¿por qué digo al que se levante Dios más? porque cuando se levanta Dios se tiene que ir de la enfermedad, se tiene que ir todo problema se tiene que ir todo, todo lo que impida a que tú veas la gloria del Señor Dios se va a levantar en esta noche, alma mía, adora a Dios, así que de verdad, Gloria al Señor, saludamos también muy especial a mi hermana Jessica allá en Providen, Rhode Island, que ahorita la llamé le dije, ¿sabes qué, hermanita? conéctate Dios quiere hablarte, Gloria al Señor. Y me dijo, ¿sabes qué? ¿Cuál es cuál es el nombre de la emisora? Se lo dije, Gloria al Señor, y está allí, Gloria al Señor, alma mía, adora de escuchando. Así que saludamos a mi hermana, Gloria al Señor, de manera especial a su familia allá en Providen, Rhode Island. Amamos un montón de manera correcta poderosa, también, gloria Señor, saludamos especialmente a mi prometida Yamil Camota que siempre está ahí, alábalo si te atreves siempre está ahí, gloria Señor, escuchando a la cual, gloria del Señor, que Dios me ha enviado esa compañera, alábalo Canaima, Canaima se ríe cada vez que yo digo esto alaba, gloria al Señor, así que de verdad eh, saludamos especialmente a esos hermanos de guerra, así que vamos a orar vamos para el cielo, amado, gloria Señor queremos que Dios hable de manera especial a tu vida, queremos que Dios, gloria Señor en esta noche, gloria Señor, haga un milagro en tu vida, haga un milagro en tu casa, en tu finanza, alábalo en tu casa, gloria Señor, yo sé que Dios va a hacer cosas grandes, yo sé que Dios va a hacer cosas maravillosas, a lo mejor le está esperando, gloria Señor, una respuesta de Dios, ¿sabes qué? tranquilo que Dios lo va a hacer Dios, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios te, ay, yo siento gloria de manera especial, así que vamos a orar, Padre Santo Padre bueno, Dios mío, te damos gracias, te damos honra, Dios mío, oh toda la gloria es tuya, te pido Dios mío que tú hablen esta noche, te pido que seas tú hablando a las vidas que están conectadas te pido Dios mío que tú sigas bendiciendo esta emisora a la emisora de un solo cuerpo, la emisora Dios mío Padre, nuestro hermano evangelista José Melecio allá, Ministerio levantando bandera, cada emisora Dios mío que siempre llevan esta poderosa palabra Dios sabemos Dios mío que tú estás hablando sabemos Dios mío que tú estás haciendo cosas grandes en nosotros Dios, sabemos Dios Dios mío que estás, aleluya, haciendo la obra Dios mío, estamos viendo tu gloria de manera especial Dios, oh Padre si alguno Dios mío se siente triste llévate toda tristeza, si alguno se sienten heridos, Dios mío, en esta noche Dios mío, llévate, Padre, esa herida Dios mío, sé ya la con Dios mío, amor alegría, gozo, Dios mío a pesar del problema, Dios mío, enséñanos a sonreír en medio de la prueba, a pesar del problema, del dolor, Dios mío, sabemos que tú estás ahí, Dios mío, sabemos que tú, Dios amado, los vas a levantar Dios mío, hay momentos lados, Dios mío nos sentimos sin fuerza, Dios pero tú siempre, Dios amado Padre, estás ahí siempre Dios mío, para levantarnos nuestras manos Dios, así que gracias, señor en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Regresamos en breve. Glores, Señor. Una nota de amor, hoy intenta atrapar tu presencia, oh Jesús. Un suspiro pidiendo así, si yo declara que no es feliz. Ya no eres la noche el señor Así que hermano, gloria al Señor, envíanos tu mensaje, queremos orar por ti, queremos, gloria al Señor, que Dios, aleluya, haga un milagro en tu vida, envíanos tu mensaje ahí en el chat, gloria al Señor, queremos orar por tu petición, aleluya, si tienes algo, gloria al Señor, que Dios ha hecho en tu vida, nos puedes llamar en confianza, amado, gloria al Señor, nos puedes llamar en el número, aleluya, en 444-998144. 449-981 queremos orar por ti queremos escucharte gloria del Señor yo sé que Dios va a hacer cosa grande a tu vida poderosa gloria del Señor así que en esta noche yo quiero hablar a este gloria del Señor una poderosa palabra hermano donde Dios nos dio gloria del Señor alma mía y estamos leyendo esta poderosa palabra y Dios me habló de manera especial y quiero compartirla contigo porque yo sé que Dios te va a hablar en esta noche yo sé que Dios va a hacer algo gloria del Señor así que vamos a buscar en Lucas Lucas capítulo 7 capítulo 7 Lucas capítulo 7 del 1 Gloria al Señor al 8, Gloria al Señor así que Gloria Señor la palabra se lee en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y una palabra poderosa Gloria Señor Amén, Amén y Amén dice la palabra después que hubo terminado toda su palabra al pueblo que lo oían entró en Capernaum Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, regalándole que viene vinieses y sanaces a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y les rogaron con solicitud, diciéndoles... Es digno de que le conceda esto porque ama a nuestra nación y no edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el Serturión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo por lo que ni un aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Dice el 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y a otro ve y viene, y a mi siervo a esto y yo lo hace. ¡Guau, wow, gloria al Señor! Qué poderosa palabra. Quiero hablarte en esta noche, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Quiero hablarte, gloria al Señor, del centurión. Todo el mundo conoce la historia, amado. Todo el mundo conoce, gloria al Señor, el centurión. Aleluya, un hombre que tiene mandato, un hombre que es líder un hombre, gloria Señor, que dirige, gloria al Señor, soldado, tiene autoridad también, gloria al Señor, de dirigir, gloria al Señor, soldados, alma mía, adora a Dios, guerrero, gloria al Señor, cuando hablamos del centurión, hablamos de una persona que es capitán, una persona que tiene, alma mía, adora a Dios, un llamado poderoso, un llamado grande, gloria al Señor, cuando nosotros estamos en la policía, gloria al Señor, siempre hay un sargento, hay un capitán, gloria al Señor, ¿sabe? hay alguien más grande, gloria al Señor, aleluya, alma mía, adora a Dios, y sabes que en esta noche te quiero hablar de este hombre llamado Centurión, un hombre, gloria al Señor, que tenía uno de sus servidores enfermo, un hombre, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, que que, que supo que Jesús, gloria al Señor, la alma mía estaba pasando en aquel lugar, gloria al Señor, y solamente, gloria al Señor, aleluya, aquel hombre podía sanar su Aleluya, servidor. O sea, ¿qué te quiero decir en esta noche, amado? ¿Sabes qué? A lo mejor nosotros podemos tener la alma mía, adora a Dios. Podemos ser, alma mía, adora al Señor dueño de una compañía. Podemos ser el ingeniero. Podemos ser, gloria al Señor, teniente. Podemos ser, aleluya, dueño de una casa. Pero qué bueno, gloria al Señor, que tenemos uno más grande que, aleluya, que la casa, llamado Jesús. ¿Sabes qué? A lo mejor tú puedes ser el dueño, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios de una casa. Y está vacío, gloria al Señor, necesita que alguien te llene ese vacío y ¿sabe qué? gloria al Señor, rápidamente vas a pensar en, en Jesús rápidamente vas a pensar, wow, aleluya yo necesito que alguien resuelva mis problemas, ¿sabe qué? el enemigo se ha levantado en mi casa se ha levantado en mi trabajo, gloria al Señor se ha levantado con mi vida, gloria al Señor yo soy líder de esto yo soy líder de lo otro, pero yo conozco a alguien más grande que yo gloria al Señor, llamado Jesús, que puede resolver mi vida, que puede, gloria Señor Señor, aleluya, sanar mis heridas que puede, gloria del al Señor, aleluya tener control de mi trabajo tener control de mi casa tener control, gloria del Señor, de mi compañía pero cuando hablamos, gloria del Señor de este hombre, gloria del al Señor, alma mía adora a Dios, este hombre supo que había uno llamado Jesús que podía, gloria del al Señor, aleluya sanar su, aleluya Padre Celestial, que podía sanar uno de sus servidores alábalo si te atreves Y este hombre Gloria el Señor llamado centurión, alma mamía adora a Dios oyó de hablar de Jesús. Dice la palabra glor el Señor que le envió unos ancianos de judío, regándole glor el Señor, rogándole amado, glor el Señor que viniese y sanase a su siervo. Wow, Canaima, venimos a ver, yo me imagino glor el Señor que que ¿sabe? Imagínate Obama. Obama, sí, porque es presidente de los Estados Unidos. Él es el presidente, él es como uno dice, él es el cheche. Colores Señor, alma mía adora a Dios. Imagínate Obama, colores Señor, porque yo lo creo. Obama diciendo, "Wow, uno de mis uno de, de mis servidores, uno que trabaja para mí está enfermo." Colores Señor, yo necesito que alguien, aleluya, resuelva mi problema, que alguien puede puede venir un doctor, puede venir alguien que pueda sanar uno de mis servidores. Wow, yo me imagino Obama Yo me imagino a alguien superior, yo me imagino a alguien, go, gloria al Señor, llamando a Jesús. Yo me imagino, wow, Obama diciendo, "¿Sabes qué? Yo necesito que Jesús, gloria al Señor, tome control de este gobierno." ¿Qué tú me dices de eso, Canaima? Eso es tremendo. Amén, amén. Pues mira, fíjate, yo yo puedo visualizarlo quizás un poquito más lejos. el centurión, ¿verdad? Pues sabía que uno de de, de los que está alrededor de él estaba en un padecimiento pues yo me atrevería a llevarlo un poquito más lejos. Yo clamarle a Dios o pedirle a Dios por uno de mis amigos. Aquí yo lo que estoy viendo es sobre todo sobre eh, eh, aparte del reconocimiento de, eh, o, o de la de del sentido de reconocer el poderío de Jesús, sí, Este, nosotros hablando en el momento, en, en, en en nuestro momento, en nuestro en nuestra época, ¿verdad? Reconociendo el poder de Dios, sí, reconociendo señor. que nosotros orando, ¿verdad? clamando por una vida que, que aparte de que sea nuestro amigo o nuestro vecino lo que sea pero reconocemos el poderío de dios sí señor y que dios sana a la distancia que dios no se limita a situaciones a ni a ningún tipo de evento sino que el poder de dios la trasciende este lugares no no no nada lo limita y yo yo en esta hora ver el apelli yo pudiera decirte que yo admiro el centurión ¿Por qué? Porque el pasaje bíblico me habla De que cuando eh, uno de sus siervos ¿verdad? Enfermó Yo entiendo que él se entristeció A lo mejor a lo mejor esa persona que se enfermó A lo mejor estaba ocupando La mano derecha de él Como sí, estábamos traídos de, de Obama sí, sí, A señor. lo mejor era la mano derecha Y esa persona tenía cargo Un grupo de personas Que a lo mejor Obama siendo presidente eh, Siendo este sí presidente a lo mejor no tiene la capacidad de bregar con lo que estaba bregando esa persona. Si sí, se sí. le enfermal, es el turión, ¿verdad? Y, y en el momento acá a lo mejor como que se esturba y, "¿Qué voy a hacer ahora?" O va dice, "Espérate, pero hay que resolverlo porque es que sí. yo no sé bregar con eso." Suave. Yo lo que hago es dar cara y firmar papeles. Lo que saben son ellos, yo solo que saben cómo se bate el cobre como como como como dice uno por ahí, ¿verdad? Mm. Ellos saben lo que hay en la olla. Y sí, eso sí. yo no lo sé hacer. O sea, que yo necesito alguien que me, que me que me arregle esta situación. El centurón en aquel momento sabía, había escuchado de Jesús. Gloria al Señor. Alabado el nombre que vive para siempre. Y mandó a uno de los de él. Mira, ve allá. Yo no sé, yo creo que él está por allí. No sé, búscalo. Búscalo. Cuando tú veas un bullicio de gente, ahí debe de estar Jesús. Búscalo. Y, y dale esta noticia. Amén. Amén, gloria al Señor, alma mía Es que eso es algo tremendo este canaima ¿Por qué, gloria Señor? Porque hablamos, gloria Señor, de una persona que también tiene autoridad Una persona, gloria al Señor, que dirige, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, su soldado Dirige, gloria Señor, sus enviados, gloria Señor O sea, que él es como como un capitán, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios Pero ¿sabe qué? Lo más importante de todo esto Que aunque él era capitán, aunque era, gloria al Señor, aleluya Dirigía y tenía autoridad de enviar, gloria Señor, soldados Él reconoció que había autoridad uno más grande que él al Él reconoció, gloria al Señor, que había uno que podía sanar su servidor. Sabe que dice la palabra, gloria al Señor, que este hombre amaba, gloria al Señor, Alma mía, aleluya. Amaba tanto, gloria al Señor, sus servidores, amaba tanto, gloria al Señor, lo que él hacía. Pero escuchó, gloria al Señor, que había uno que podía sanarlo. Sabe que en esta noche lo que yo quiero tratarte de llevar, hermano, es que no es por por por por porque tú seas más grande que el otro. No es porque tú tengas gloria Señor más trabajo que el otro, es que tú reconozcas que el más grande se llama Jesús de Nazaret, que este Tú que reconoce, gloria al Señor, que reconozca que Jesús puede sanarlo que Jesús puede, gloria al Señor, sanar tu vida que Jesús puede sanar tu matrimonio que Jesús puede sanar, gloria al Señor puede hacer algo grande en tu trabajo ¿sabes qué, gloria al Señor? tú puedes hacer el más grande, tú puedes hacer, gloria al Señor, el dueño de una compañía pero ¿sabes qué, gloria al Señor? el que hizo el dueño de la compañía se llama Jesús de Nazaret, ese es el poderoso, es el que puede arreglar sin él nada somos, ¿qué te quiero decir con esto? que este hombre reconoce conocía que él era el más poderoso, reconocía que solamente con su palabra podía sanar a aquel hombre. Oye, tú sabes que tu reconocer es un gesto de humildad. Sí, señor. Aquí la Biblia mía este eh trae unos comentarios, ¿verdad? Aparte de los versículos dice y en el estoy en el versículo 6. Amén. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a uno a él unos amigos diciéndole señor no te molestes pues no soy digno de que entres bajo mi techo y aquí al lado tengo unos comentarios que dicen me menciona las palabras cortesía humildad compasión indignidad colores pero señor. aquí en esta hora yo quiero eh, utilizar la palabra humildad colores, cuando somos humildes cuando somos este eh, cuando podemos reconocer la posición al puesto o la ...o el ministerio de otra persona... ...reconocerlo, no es saberlo solamente... ...es reconocer y darle su lugar... ...nosotros estamos actuando humildemente... ...no importa si yo soy... ...el vicepresidente... ...entiendes... ...si yo reconozco... ...al que limpia en la oficina... ...no, este es el empleado... El, eh, ...el de mantenimiento... ...y lo reconozco y yo le doy su lugar... ...yo estoy actuando humildemente... si sí, sí, ...o sea que... El, el, ...el puesto que yo tenga mi posición este eh, eh, en donde yo viva, mi posición en el trabajo, este no se puede sobreimponer sobre el prójimo, sobre mi, mi empleado, porque entonces no hay humildad, eso es así. Y eso es lo que estamos por lo menos eso es lo que yo estoy viendo en esta hora con el centurión que él mostró su humildad, él reconoció dentro de, de que él él y su hogar no eran dignos. De que el maestro pisara mira ni que se acercara mira no no que se queda allá aparte de eso lo él tomó esta actitud porque él reconoció él sabía que jesús tenía el poder amén gloria al señor que el poder de jesús no se limitaba a que te tengo que poner la mano obligado como sucede ahora ¿eh? hey. que si no te pongo las manos dios no se manifiesta esos es, no él reconocía yo sé que a la distancia tú lo puedes sanar Gloria al Señor, wow, esto está tremendo, eh, amado, gloria al Señor, ya, envíanos tu mensaje, gloria al Señor, queremos orar por ti. Estamos hablando, gloria al Señor, de un hombre que tenía un mandato, un hombre, gloria al Señor, que era líder, un hombre, gloria al Señor, al alma, almasía adora a Dios que amaba lo suyo. suyos, gloria al Señor, almasía adora a Dios. Y sabes qué? Te estamos hablando, gloria al Señor, que no importando lo que tú tenga en tu mano, Dios te lo dio en tus manos. Gloria al Señor, sabes qué? No importando lo que tú tengas, pero tú tienes que reconocer que el que te lo dio se llama Jesús de Nazaret, tiene que reconocer que el poder de Dios más grande del universo tienes que reconocer que Dios es poderoso gloria al Señor mira me llama la atención Canaima que este hombre mira lo que le dice porque en el, en el versículo 8 porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mi órdenes o sea que también tenía autoridad gloria al Señor seguro que sí. O este. sea que, que ese no era Juan de los palotes, no, como No, ese este. no era este, ni aquel de la esquina. Colores <risa> Señor, era no. Una persona es, pudiente exacto. con un con un puesto eh... puesto grande. Exacto. Un puesto grande, Colores Señor, que ni ni Colores wow, Señor, pero tú sabes lo que es. Tú sabes lo que es reconocer que Dios es más grande que tú. Tú sabes qué bonito es darle la gloria al Señor. Qué bonito, Gloria al Señor, que todo lo que tú hagas, tú le digas, Señor, la gloria es tuya. sabe qué? ¿Por, el, ¿por qué Dios a veces no se glorifica? Porque estamos, Gloria al Señor, dándonos la gloria en nosotros mismos. ¿Sabes qué? No es por tu propia fuerza, no es por lo que tú hagas, no es por el trabajo que tú haga No, no, no. Toda la gloria es del Señor. sabe qué? Aquel hombre, me gustó la palabra humilde, porque cuando tú eres humilde y tú reconoces que Dios es el poder, sabe qué? Lo más que me impacta de todo esto, con un hombre que, que dirige, que tiene autor, y que manda gloria al señor y diga señor yo no soy digno no soy digno que tú entres a mi casa wow wow mira, mira lo que es eso gloria al señor que que venga Jesús gloria al señor a la casa de Obama y, y Obama le diga no no no yo no soy digno de que tú entres aquí ¿por qué? porque yo puedo ser el presidente de Estados Unidos pero tú eres el señor de los señores que ah, yo, yo siento gloria de manera especial Amén. es que yo no soy digno <risa> no eso es así mira voy a atrasarlo un poquito un versículo nada más Hablaste de, del 8 voy a hablar del 7 Alábalo. <risa> Porque ni aún me... Gloria Señor. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Y en los comentarios que tengo aquí al lado, es reconociendo el dominio de Cristo. Sí, Señor. O sea que, como dije ahorita, el centurión sabía y... y y no era que de oídas lo había oído, porque para yo creer de que Cristo hace algo, es que yo tengo que haber visto algún milagro que eso sucedió. Así. Porque si tú me cuentas lo que me cuentes, pues, pe pues yo te oigo y digo, "Wow, tremendo, eh." Yeah. Oye, eso está, eso está, pero solamente te oigo, pero yo no me atrevo a dar fe de eso. Yo no me atrevo a meter la mano en la candela Alábalo. eh testificando lo que sea, porque es que yo no he visto. Mira, yo escuché a Nueva Randiel en un mensaje que dijo que a mí era un corte promocional pero de una predicación de él que a mí ninguno que no haya pasado por enfermedad me hable de enfermedad sí, ninguno que haya pasado por tribulación me habla de tribulación sí señor o sea que el centurión sabía de lo que él estaba hablando yo sé que eso, con solamente tú decir la palabra mi siervo será sano o sea, él sí. estaba reconociendo el poderío de Jesucristo eso, yo creo que nosotros tenemos que eh, eh, convertirnos o, o, o, o, o con penetrarnos más o pedirle a Dios que, que, que nos revele más el centurión este porque aún nosotros leyendo las escrituras estoy hablando nosotros generalizando nosotros leyendo las escrituras leyendo todo este montón de milagros que registra la Biblia sí, señor. a veces carecemos de fe eso es amén oye y no es porque no lo hayamos visto porque nosotros hemos estado en campaña hablando nosotros no estoy hablando de Nelson y de mí y hablando nosotros como creyentes eso es así. vemos campaña nos enteramos que el vecino oraron y se sanó. Nos enteramos de que aquel que trajo este documentación médica, que tenía lo que tuviera, una enfermedad de muerte, hicieron una oración, confió en el Señor y quedó sano para su gloria. O sea, vemos en, el, en, en, en la actualidad los milagros de Jesús, los milagros de Dios, leemos la Biblia sin número de cosas que han sucedido y a veces nos cuesta creer o confiar en la promesa de Dios. Gloria a Dios eh tranquilo que Dios Dios lo va a hacer si sí, si sí, nos sí. desesperamos pero lo más que me lo más que me llama la atención, mira, caraima, este hombre amaba mucho a su servidor. Dice la palabra que él amaba mucho a su elbo y dice, "Y el siervo de un centurión a quien este quería mucho, o sea, lo quería tanto. A lo mejor, "Llore señor, yo puedo ser el jefe de una nación. Llore señor, y tú eres mi, mi mano derecha y y, y y te me enfermaste." yo digo, wow, Canaima, se me enfermó Canaima, gloria al Señor. ¿Quién me puede resolver la ahora? ¿Quién puede resolverme esto ahora, gloria al Señor? ¿Quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá ayudarme? Yo puedo hacer un jefe de, de la nación completa, pero ¿quién puede ayudarme? Pero ¿sabes qué? Aquel hombre llamado Centurión sabía y escuchó que había un hombre que lo podía ayudar, llamado Jesús. ¿Sabes qué? Amado hermano, lo que queremos traerte es que a lo mejor tú estás pidiendo a grito, ¿Quién puede ayudarme? Gloria al Señor A sanar mi familia Alábalo ¿Quién puede ayudarme a sanar mi matrimonio? Alábalo si te atreves ¿Quién puede ayudar a, a que Dios? Gloria al Señor Dios, aleluya, resuelva mi finanza Gloria al Señor Oye, ya que Melesio está aquí Vamos a vamos a meterlo aquí vean ven, ven para acá, Melesio Gloria al Señor ¿Quién puede? Gloria al Señor, aleluya ¿Quién puede sanar mi matrimonio? Gloria al Señor ¿Sabes qué? Dios lo puede hacer Pero me llama la atención de algo, este canaima es que el centurión tenía una fe tremenda ay, ay, ay, ay, ay ay, ay. sabe qué? la palabra dice es pues la, la, la sentencia de lo que se espera la convicción de lo que no se ve o sea, tú tienes que ten, tener una fe tremenda tú tienes que decir, wow aunque yo yo yo sé que yo, el, el Padre de los Padres Jesús del de, de, de, de, de Dios Altísimo le señor yo no soy digno no soy digno de que tú entres a mi casa no soy digno pero solamente con tu palabra wow ¡Guau, wow, wow Es que es que es algo tremendo, canaima. ¿Sabes qué, belecio Estamos hablando, con del Señor, del centurión. Y lo más que me impacta de todo esto es que por su palabra, aquel hombre fue sano. Amén. Por su palabra nada más. Amén, gloria porque a Dios. Porque muchas personas hoy en día dicen, no, no, no, tenemos que ir para allá a hacerle un revolú. No, no, no, no. Oye, ¿sabes qué? Una vez... Eh... Yo tenía un dolor de cabeza Yo lo he dicho varias veces Pero no sé si lo he dicho en tu programa Pero si lo dije No me digas nada Para yo repetirlo <ríe> <ríe> Aleluya Yo tenía un dolor de cabeza increíble Llegué a casa de mi suegra Y yo no le servía al señor <ríe> Aleluya Y mi suegra me dijo ¿Me permites orar por ti? Yo pues sí, pues ora. Y comencé a orarme Ya, ya me dijiste que lo dije Pero... <ríe> ok, amén Mi suegra comenzó a orarme Y yo sentí que se me fue el dolor de cabeza Y hice hacia la cabeza, la jamaqué y no me dolía Y le paré la oración O sea, mira, no me duele Canema, de verdad No me estás haciendo una broma No, no me duele ya la cabeza O sea, yo recibí la oración Pero yo la recibí como que Pues, pues sí, mejor, a ver Pero mi suegra la hizo Con fe y creyendo Que en el nombre de Jesús, y sucedió el, Lo que hizo el centurión eso es así Di la palabra desde allá Desde allá, desde lo lejos es como le pasó a mi hermana que, que que si me está escuchando, gloria al Señor allá en Providence, Rhode Island. Es como le pasó a mi hermana, mi hermana tenía un dolor de barriga y ella me dijo, "Ora por mí." Amén. Pero yo declaré algo por mi boca. Todo lo que declaré por tu boca será hecho. Uh -huh. Y yo dije, "Muchacha, tú estás sana. Nada, más di, la, di la dije la palabra, tú estás sana." Y cuando yo comienzo, Padre, espérate, Enzo, no, no no no no comienzo a orar. Ya ya estoy sana. Y yo, pero si yo no, todavía no he comenzado de, de oral. Es que declaré que ella ya, ya estaba sana o sea que yo me imagino el padre de los padres ahora señor ahora padre por mi palabra tu servidor está sano amén eso es amén y Dios les bendiga hermano eh, y, y eso eso le pasa a, a muchas personas nosotros tuvimos una experiencia vindo sea tu nombre en la iglesia de, de, de, de, de donde yo perseveraba ¿verdad? De, en Trujillo Alto del Pastor Bellón y había una maestra oye bien que estaba yo trabajando vindo sea tu nombre y que esta maestra era esta maestra Canaima me venía a la mente desde que yo venía de allá de, de mi trabajo en la madrugada. Y yo decía, Señor, ¿qué pasará con la maestra? verdad Gloria a Dios, ella también era la presidenta. Bendito sea tu nombre de, de, de, de, de, de, la, de, la, de concilio, ¿verdad? De parte de, de, de, la, de, la, de los misioneros. Y Gloria a Dios, oye, ella tenía un dolor fuerte en el vientre que le cogía hasta la pierna. A su nombre Gloria, la cual yo no sabía esto y entonces este cuando de momento vení tu sea tu nombre yo este verdad paso por allí a orar esa mañana porque venía no para la escuela dominical y, y yo me quedé dije a ella sin saber nada verdad yo le dije a ella oye recibe lo que ya se hizo Eje, y, y ella pues como que me miró y se quedó es como que verdad como que empan, espantada como que que paso aquí gloria a Dios porque yo venía de mi trabajo y no sabía nada gloria a Dios aleluya y cuando ella se para al frente a dar la clase a su nombre gloria dios sea toda la gloria ella dijo, oye, vino el hermano y me dijo, recíbelo. Y yo estaba diciendo al Señor que me quitaré de esto hoy porque no podía ni caminar. Y gloria a Dios al momento, al instante, Dios lo hizo. porque Porque lo más importante de esta palabra que estaban leyendo ustedes ahí es que él se sentía que no era digno. Seremos nosotros dignos a su nombre, gloria. Ey. Seremos dignos nosotros para decir, está hecho. Alábalo. El Señor, hazlo. Sánchez. Porque tú eres quien lo puedes hacer. No soy yo, mi alma trabaja, yo, aleluya no mi fe no es tan solamente mi fe la fe de aquel que lo va a recibir porque ahí, te, ahí dice también que él amaba mucho a este, a este centurión ¿verdad? a este siervo lo amaba mucho y entonces a tu nombre y, y ese es el amor que te está mostrando un hombre que tenía poder estaba también tenía amor por uno que le servía a su nombre gloria y nosotros que servimos tenemos que darle amor aquello que nosotros tenemos que ir a servir que fue Dios que nos sirvió a nosotros a sí, su señor. nombre y la gloria y eso que la gente tiene que aprender hermano gloria de señor así que en esta preciosa noche amado estamos hablando de colores señor de un hombre centturión lo que queremos hablarte en esta noche es que no es por tu fuerza no es por lo que tú diriges sino colores Señor es porque tú creas esa poderosa palabra que dio colores señor o sea señor yo creo que por tu palabra yo voy a ser sano yo creo color señor que tu palabra voy a ver un milagro Yo creo que por tu palabra, gloria al Señor, y yo siento presencia de Dios, por tu palabra, gloria al Señor, se levanta mi casa. Por tu palabra, gloria al Señor, voy a ver cosas grandes. Por tu palabra, gloria al Señor, alma mía adora a Dios, se sanan los enfermos. Por tu palabra, alma mía, gloria al Señor, wow, ya ya ya, ya logren ahí está activada, Alma mía adora a Dios, eso es. Gloria al Señor, por tu es por la palabra, gloria del Señor, decláralo. Gloria al Señor, que el Señor es el Dios poderoso, que el Señor lo puede hacer en esta noche. Alma mía adora a Dios, así que envíanos tu mensaje, amado. Queremos orar por ti, queremos que Dios, alma mía adora Dios, haga algo. Gloria Señor en tu vida alba mía adora a dios Amén. es que lo que hablaste a dios, eh, hoy, est hoy estuvimos en la escuela bíblica y era el mesías bendito Eje. esa palabra verdad uno dice bendito ay señor bendito tu eres ay bendito y bendito y estaban explicando lo que significa vela s ese, ese eh, el, el, el mesías bendito gloria, y, y el que estaba dando la clase eh, mi hermano ramón decía la gente no sabe hasta dónde llega esa palabra la gente no tiene ni, ni idea de lo que estamos diciendo entonces muchas veces alabamos al señor muchas veces eh, eh, no bendito señor y no y no, no estamos profundizando en lo que dios quiere para cada uno de nosotros llega momentos a nuestras vidas Y decimos, ay, hasta aquí llegó. Pero es que tú estás alabando a un Dios poderoso. Sí, señor. Tú estás alabando a un Dios bendito, gloria a Dios. Que bendito quiere decir, mira, eh, potestad. O sea, nadie como Él. Sí, señor. Nadie como Él. O sea, que si en este momento, gloria a Dios, estás pasando por la prueba, estás pasando por la dificultad. Gloria. Acuérdate a quien tú alabas Aleluya Acuérdate a quien tú le das tu adoración santo Maravilloso Dios. el dulce nombre del Señor Porque en eso nos envolvemos en la iglesia Y caemos en esta como rutina así Gloria a Dios Aleluya Te alabamos Señor Digno eres Santo, santo ¿Mm? Y lo decimos como que rutina Sí Gloria a Dios. Y no estamos, no estamos mentalizando, no estamos poniendo por obra, gloria a Dios, lo que quiere decir eso. Que la alabanza, en la adoración, cuando cuando declaramos por nuestra, nuestros labios que Dios es poderoso, que Dios es bendito, que Dios es maravilloso, que no es nadie como Él. Es que realmente, mi hermano, créelo. Cuando llegue el problema, cuando llegue la circunstancia, que tu fe no baje, que tu fe no mengüe. Gloria a Dios, que sigas alabando a Dios porque esa misma adoración es la que te va a llevar a ti a ver la gloria de Dios. Wow, gloria a ese qué tremenda poderosa palabra. Es algo serio, gloria al Señor armado, porque sabe que es que, es que de verdad tiene mucha razón, Lore, porque cuando hablamos de bendito sea el Señor, gloria Señor, estás hablando de un poderoso, gloria Señor nombre que es Jesús de Nazaret, alma mía adora a Dios. Sabe que cuando tú comienzas, gloria Señor, a declarar algo por en tu vida, la palabra de Dios, gloria Señor, Dios va a comenzar a transmitirle esa poderosa. Aleluya, el poder de Dios va a bajar. Aleluya. So, ah, yo siento gloria de manera especial, es que cuando tú declaras por tu palabra, Señor, tú vas a hacer algo grande en mi familia, Dios lo va a hacer, a lo mejor tú estás diciendo, Dios mío, ¿cuándo va a llegar el momento? ¿cuándo va, aleluya, a llegar, aleluya, el milagro? ¿cuándo va a llegar, gloria, Señor, lo que te estoy pidiendo? estate tranquilo, estate tranquila, Dios lo va a hacer, solamente declara esa palabra de Dios, declara por su nombre, aleluya, echamos fuera demonio alma mía, adora a Dios, por tu nombre, Dios mío, en el nombre de Jesús, Yo sé que yo me voy a levantar. ¿Sabes qué? Declaranos en el nombre poderoso de Jesús. Y tú vas a ver las cosas grandes. Tú vas a ver las cosas grandes en tu vida. Así que envíanos tu mensaje, amado. Queremos orar por ti. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Yo sé que Dios, gloria el al Señor, alma mía, adora a Dios. Yo sé que Dios lo va a hacer. Yo sé que Dios lo va a hacer. Alma mía, adora a Dios. Así que tenemos aquí, amado, ya. Estamos comenzando. Aleluya. Ya las personas, gloria al Señor, nos están enviando ahí. Claudia. Patricia, a ver, gloria Señor, pide oración por la vida espiritual, amén. Claudia, vamos a estar orando para que Dios, gloria al Señor, aleluya, se glorifique de manera poderosa gloria del al Señor, alma mía, adora a Dios así que amado vamos a orar vamos a orar, vamos a orar, Padre Santo, Padre bueno Dios mío, te presentamos a Claudia de manera especial Dios mío, ella pide oración por vida espiritual, tú conoces Dios mío, en esta hora Dios mío, por tu palabra, como dice el santurón, por tu palabra Dios mío, su vida se restaura por tu palabra, su vida se levanta por tu palabra Dios mío, en el nombre de Jesús, yo sé que vas a hacer cosas grandes en su vida Dios, yo sé que tú la vas a levantar, alma mía, adora a Dios, Claudia cree lo que Dios va a hacer cosas grandes de contigo, creo que Dios va a hacer cosas grandes en tu hogar, en tu casa, en tu familia o oh, yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús, sabemos que Dios lo va a hacer, sabemos que Dios va a romper cadenas, sabemos que Dios, alma mía adora a Dios, va a hacer la obra en el nombre poderoso de Jesús Amé, Amén Amén, gloria del Señor señor así que amado envíanos tu mensaje ahí colores señor llámalo colores señor algo que Dios ha hecho en tu vida por la palabra de Dios, llámanos ahí sin miedo, queremos orar por ti, puedes enviarnos tu mensaje ahí, gloria al Señor, queremos orar por esas peticiones, sabemos que Dios va a hacer cosas grandes, o nos puedes llamar al 444-9981, puedes dejar tu mensaje ahí, ahí va a estar gloria al Señor, el hermano canaiman su amada esposa, ahí gloria al Señor, ahí en, en, en, en las líneas, gloria al Señor amado, yo sé que Dios va a hacer cosas grandes, yo sé que Dios, gloria al Señor, va a orar de manera especial, ¿sabes qué? gloria al Señor, aquel hombre, gloria al Señor, aleluya, él te tenía un mandato grande, él, tenía un, un, un, un, él, él no era cualquier cosa, gloria al Señor, él también tenía autoridad, él también, gloria al Señor, podía mandar a cualquiera, gloria al Señor, y él lo hacía, ¿por qué? porque era el jefe, como uno decía, pero ¿sabes qué? gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, aquel hombre reconoció que había uno más grande que él, aquel hombre por su humildad, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, oh, gloria al Señor, Dios lo puede hacer, alma mía, adora al Señor. Bueno, hermano, tenemos aquí muchas peticiones, amado, gloria al gloria al Señor, Eh, eh, de verdad, mira, mira yo declaro que mi familia se levanta Amén. Tengo aquí a mi hermana Jessica de allá de Providence, Rhode Island, que pide oración por su esposo, gloréis Señor, y, y, y por su familia y, y, y también, gloréis al Señor, alma mía, Dios. Sentimos presencia, wow, ya ya estamos sintiendo ya la, el ambiente como que está cambiando, amado. Vamos a estar orando por mi hermana Jessica que está ya escuchándonos allá eh eh Unidos. Vamos a estar orando por eso, hermanita. Cree lo que Dios va a arreglar el asunto. Cree lo que Dios va a poner sus manos poderosas y vas a ver el cambio. A pesar que estás orando, a pesar que estás diciendo Dios mío, yo no veo nada, tranquila, gloria al Señor, que Dios se va a glorificar en tu vida, Dios se va a glorificar en la vida, gloria al Señor, de tu esposo, de, de, de, de tus hijos, gloria al Señor, lo creemos de manera especial, también vamos a estar orando, gloria al Señor, por Bryan, Bryan, gloria al Señor, que amamos un montón, gloria al Señor, por el hijo, gloria al Señor de la esposa, gloria al Señor de, de nuestro hermano, evangelista, José Melecio, sabemos que Dios va a hacer cosas grandes con Bryan, gloria al Señor, lo creemos, vamos, vamos para cielo, hermano, gloria al Señor, a lo que yo oro aquí, puedes enviar tu mensaje queremos orar por ti, sabemos que Dios va a hacer cosas grandes, amado, gloria al Señor Padre Santo, Padre bueno, Dios mío, te presento a mi hermana Jessica, Dios mío ella pide oración por su relación Dios mío, tú conoces la situación sabemos que tú te vas a glorificar de manera especial, sabemos que tú vas a hacer cosas grandes en su hogar, sabemos Dios mío, que, que su vida espiritual, Dios amado, se va a levantar en el nombre de Jesús, yo sé que vas a, vas a hacer la obra, yo sé que tú te vas a mover con poder y gloria, yo sé que tú Dios amado, a glorificarte de manera especial. Yo sé, Dios mío, que te vas a glorificar en la vida de mi hermana, Dios. Yo sé que, Dios amado, ella va a ratificar, Dios mío, que tú has hecho cosas grandes con ella. A pesar, Dios mío, que a veces nos sentimos como que tú no estás, Dios mío, es que tú estás trabajando, es que tú estás haciendo la obra, Dios mío. Sabemos que tú vas a levantar, sabemos, Dios mío, que vas a hacer cosas grandes, Dios amado. Mira mi hermanito Brian, Dios mío, allá, gloria al Señor de los Estados Unidos, que nos está escuchando, Dios. Sabemos también que vas a hacer cosas grandes con él, tomas control y domina Dios mío, Dios mío, Padre, todo lo que se levante contra Él, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, manda ángeles de guerra Dios mío, Padre, protegiendo su vida de manera especial, todo lo que se levante contra Él, Dios mío, manda ángeles, Dios mío, de guerra, planta bandera donde Él esté, Dios mío, en el nombre de Jesús, atamos, Dios mío, echamos fuera todo demonio, todo que quiera, Dios mío impedir, Dios mío, que no pueda haber esta gloria, Dios mío, sabemos que tú aleluya, tienes propósito con Él sabemos, Dios mío, que Él tiene un llamado poderoso sabemos, Dios mío, que esta familia se levanta Dios mío Padre mira su madre Dios mío madre, que siempre está orando una oración de madre Dios mío es poderosa Dios sabemos que te vas a glorificar de manera especial Dios oh gloria del Señor estamos viendo tu gloria poderosa de manera especial en el nombre de Jesús toma el control amén amén, amén. envíanos tu mensaje amado esto está bueno gloria del Señor esto es tremendo aquí gloria del Señor estamos hablando ahí gloria del Señor de este este hombre gloria del Señor que a pesar de todo mandó a buscar a aquel hombre llamado Jesús, alábalo. Mandó a llamar, gloria del Señor, a Jesús y yo, yo quiero que Jesús, de verdad, que, que desde lo dejo desde allá, donde él está, que diga su por su palabra que mi servidor sea sano, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Amén. Eh, mira, estoy aquí leyendo el versículo 9. En esta ahora entra Jesús en en en, en, en, acción. en acción. Alábalo. Alábalo que vive. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ay, ay, ay, ay, ay. O sea, que eso lo dijo Jesús aquel día, pero eso se hace eco hasta ahora. Sí, señor. Ni en Israel, ni en Loma, ni, ni en los claveles, <risa> aleluya, <risa> so, he hallado tanta fe. O sea que este hombre tenía una fe tremenda. Amén. Y Jesús se maravilló Porque Jesús conoce, sabía Conocía su corazón Porque Jesús ¿verdad? Nosotros solamente conocemos rostro Yo puedo ver un rostro de piedad Y nosotros que, que queremos ver la santidad externa Nosotros vemos a la gente Con, con faldas largas Y y eso está verdad Pero Jesús es quien escudriña los corazones y es, y es que El Espíritu Santo es quien da testimonio Pero mira, dice que Jesús Se maravilló de él culores, señor. En él, velá este, en él estaba Lord el centurión que que activó su fe y reconoció que no tiene que llegar aquí. Mira, yo no soy digno ni ni, ni de que me vea. Yo sé que él es poderoso, que que que, los, que a la distancia que me sane que me sane a mi, a mi siervo a la base nombre de Cristo para siempre. Y Jesús, yo entiendo que debería también maravillarse de la fe de nosotros eso es así nosotros también deberíamos ver como creyentes buscarle que jesús se maraville a la base no me que para siempre de nuestra actitud de nuestro corazón de nuestra mente de nuestros labios de nuestros oídos de nuestra vista y más sin embargo nos preocupamos más del cómo lo hicimos y nos preocupamos de enterarnos de qué le sucedió a aquel eso es, Ay, santo. Eso es otro tema se merece año mensaje <risa> aleluya. aleluya pero debería ser el enfoque de cada uno de nosotros aparte de reconocer el poderío de dios verdad pues provocarle que provocarle que dios verdad se maraville, verdad se, se, se agrade de, de, de nosotros aunque dios agrada dios agrada de cada uno de nosotros porque dios conoce nuestra cada una de nuestras limitaciones pero también conoce cuáles son los, la, el poderío que tenemos lo que pasa es que muchas veces a la base no me quiere para siempre. No, no limitamos el poder de Dios. El poder de Dios no se limita, pero nosotros lo limitamos en nuestras vidas. Color el Señor eh, bloqueamos, ¿verdad? Pero el centurión pues no provocó eso, al contrario, provocó de que el poder de Jesús en aquel momento llegara y sanara al siervo. Amén. Eso es así, Canaima y y, y de verdad tú sabes lo que tú provoca y tú activa, color el Señor es la fe. Es la fe. Porque puedes puede, puede, tú puedes estar orando, Canaima, con el Señor, pero tú activas con Señor la fe. Tú la activas, tú dices, "Dios mío, yo tengo fe." Tú vas a hacer y ahí Dios se glorifica. O sea, que tú tienes que activar tu fe y creer que Dios puede sanar tu vida. Colores Señor. Así que, hermano, de verdad, gloria al Señor, esta poderosa palabra Dios me la dio hoy mismo. Yo estaba hablando hasta con Melesio y le dije, Melesio, de verdad no sé qué llevar. No no no sé qué lleva gloria al Señor. Y Dios me dio, ¿sabes qué? Lleva el mensaje poderoso, gloria al Señor. Lleva bajo el tema, por su palabra, se sanan los enfermos. Y por la palabra de Dios, hoy se va a sanar tu vida, se va a sanar, aleluya, los enfermos, se va a sanar todo, gloria al Señor. Porque cuando tú activas tu fe, gloria al Señor, Dios lo va a hacer. Así que, amado, gloria al Señor. Antes, gloria Señor, ya que tengo cinco minutos, quiero decirle, gloria Señor, cuatro minutos, amén, gloria Señor, quiero decirle que se la fecha desde ya, amado, estamos ahí promocionando ya, gloria Señor, mi segundo aniversario, eso va a ser residencial, aleluya, las Margaritas, amado, allí va a estar, gloria Señor, el evangelista Eddie Carnerita Jr., su amada esposa, gloria Señor, va a estar el evangelista Cristian Hernández, su amada esposa, la agrupación Chamayín en el poderoso mensaje, Este servidor necesita, amado, gloria al Señor, eso va a estar buenísimo, eso va a ser el 10 de noviembre, que hay sábado a las 7 de la noche, así que de verdad, sigan hacia adelante, no se rindan, gloria al Señor, gracias por su sintonía, gracias, gloria al Señor, aleluya, por tal ahí, gloria al Señor, de 10 a 11, este es el programa Dios tu fortaleza, el próximo jueves venimos con más un tema poderoso, así que amado, gracias, Dios le bendiga, Dios le guarde, gloria al Señor, y el próximo jueves estaremos gloria al Señor predicando la poderosa palabra del Señor. Así que amado, gloria el Señor, Dios le bendiga, Dios le guarde, lléva de los